¡Hola, Estefany! <risa> ¡Ya estás aquí! ¡Estefany! <risa> <risa> ¡Hola, tío Milford! ¡Qué contenta estoy de estar aquí! ¡Y yo también de que hayas venido! ¡Lo vamos a pasar fenomenal! ¡Y tu viaje! Muy bien. Me gusta viajar en tren. Ah, ¡Qué bien! Vamos a llevar esto a tu habitación. Te cogeré las maletas. ¡Oh, no! No hace Las llevo yo. ¡Oh, qué chica tan fuerte! Vaya, esto traerá problemas.